Aquí estamos, queriendo hablar contigo de economía. Bueno, la novedad que tuvimos esta semana, yo diría que a partir del miércoles de la semana pasada, jueves, es que hemos visto en pizarra en los cambios y en los bancos, eh, el dólar cayendo, bajando de el vendedor que estaba en 44 y algo, ya está por debajo, 43.75, lo tiene por ejemplo el Ibrow, y eso se debió a una eh, a una a un comentario en realidad, a una decisión que tomó el Banco Central de nuestro país el miércoles pasado se reunió el directorio del Banco Central y resolvió elevar la tasa de interés de referencia del 4 y medio al 5% en pesos uruguayos, o sea, un aumento de esta tasa implica que se vuelve Eh, más caro tomar préstamos en pesos uruguayos o debería de pagarse más por los plazos fijos en pesos uruguayos. Y bueno, y esto si este inmediatamente lo que generó a partir del día jueves es una caída continua del valor del dólar eh, desde los 43 568 que estaba el martes en el interbancario fondo al 43203 y bueno, y, y esto hace que en cascada todos los valores del dólar caigan en en las pizarras de los bancos y y de los cambios eh es una situación que ya se preveía no es novedosa en el sentido de que ya había alguna sospecha de que esto iba a ocurrir y está planteada la duda de que va a ocurrir para futuro en próximas reuniones el Banco Central eh la comisión de política monetaria ya está pensando en, en nuevas medidas que probablemente fortalezcan esta y siga a la baja el dólar, por consecuencia, también por consecuencia, a menos que pase algo este inesperado por el momento. Lo que sí este inmediatamente se reflejó fue en las expectativas que los eh, eh, encuestados por el Banco Central manifiestan en la encuestativa de expectativas económicas, en donde ahí vemos, por ejemplo, que también el tipo de cambio al al año 2022 que se esperaba era el mes pasado en el cierre del año 2022 estarían 46,54 ya lo están ya lo están poniendo o estimando cerca de 46, 46,05, una baja de 0,05 en en las expectativas para el próximo año y también para el cierre de este año 2021 en 44,13 cuando hace un mes esperaba que iba a estar en 44,46. Esas son las expectativas, entonces, del dólar a la baja. Y esto tiene buenas y malas noticias, dependiendo para quién esté, en qué lugar esté. Para los exportadores es un problema, y para aquellos que estamos en una zona que competimos a nivel internacional con otro país, en el caso uruguayo el turismo, también es un dolor de cabeza importante. En el caso uruguayo, eh, eh, perdón, en el caso de Maldonado, concretamente, eh, la competitividad con nuestros dos vecinos, Argentina y Brasil, Están en, en un nivel similar al de agosto del año pasado, no hay grandes cambios, pero históricamente están muy bajos, o sea, eh, con, eh, comparando con lo que teníamos antes de la pandemia, con Brasil estamos mucho más caros, y eso es un problema serio en el momento de que mañana se levanten la frontera ya lo hemos dicho otras veces, se libere el... el el flujo de turistas y de comercio con los países vecinos, vamos a tener problemas serios de competitividad con los dos países, con Argentina y con Brasil. Con Brasil, en los últimos eh, meses, eh, se mantiene relativamente estable, pero lo que pasa es que, en comparación, repito, con enero del año 2020, febrero del año 2020, estamos bastante más caros. El otro dato que surgió los últimos días y que refleja un poco la contracara de todo esto, Eh, hay un informe de una empresa sobre el costo de vida de distintos rubros en nuestro país, pero focalizado en el tema de la energía eléctrica. Es decir, qué es tan caro es vivir en nuestro país con respecto a otros países y se focaliza en varios, en varios productos. Pero uno de ellos, el más interesante, porque es el que nos duele en el bolsillo a todos eh, en este país, es el costo de la energía eléctrica. La tarifa eléctrica simple residencial... Es la más cara, la de Uruguay, la de UT, la más cara de toda la región, considerando todo el cono sur, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. 239 dólares el, megabyte, eh, el megavoltio hora, es casi el doble de lo que tiene Brasil y cuatro veces lo que tiene Paraguay o Argentina de costo. O sea, es, es mucho más costoso en nuestro país. ...que en los países vecinos... ...cuando se consulta por qué pasa esto... ...bueno, hay distintas explicaciones... ...que se subsidian determinados eh, hogares... ...básicamente los más carenciados... ...que hay una tarifa especial para la producción... ...bueno, aquí en eso tampoco tenemos muy buenas noticias... ...porque aún, es verdad... Que ...hay una tarifa productiva... ...de 110 dólares... ...es la más cara también de la región... ...10% más que la de Brasil y 83 salen en Argentina, es bastante más barata que en Uruguay. Quiere decir que desde el punto de vista productivo, solo con Chile somos más baratos. Ni que hablar Paraguay, obviamente, Paraguay tiene una energía muy barata, 41 dólares en el sector productivo, contra, repito, 110 en en Uruguay, y desde el punto de vista residencial, Paraguay 59 dólares, Uruguay 239, sin lugar a dudas somos el país casi que en todo más caro en la energía eléctrica. La energía eléctrica reporta al el bolsillo de todos los hogares cuando pagamos a fin de mes, es una de las tarifas que más nos duele y para el sector productivo fundamental para manejar los costos ya que la mayoría de las empresas utiliza energía para producir los bienes y servicios que luego con los cuales va el resto del mundo a competir. Si los costos son más altos la competitividad es más baja. En resumen, eso teníamos para hablar hoy, Jorge. Eh, algunas consultas. Sí. Eh, en síntesis, el precio del dólar tendría que estar eh, más arriba de lo que hoy cuesta. Sí, pero va a venir a la baja en los próximos meses. Eh, si queremos mantener la competitividad tendría que estar más pensando, arriba con Argentina pensando... y con Brasil. Pensando pensando por un lado en las exportaciones y por otro lado en, en el turismo y básicamente en la, en la temporada sí. que se viene, ¿verdad? Eh, en esos casos, sí, efectivamente tendría que estar más caro para hacer, volver a ser tan competitivos como éramos antes de la pandemia, efectivamente. Bien. Pero no es lo que va a ocurrir. Bien, y eso significa eh, el riesgo, digamos, de que eh, por ese motivo, por ejemplo, eh, muchos argentinos se eh, decidan en vez de venir a Uruguay, a Brasil. Exactamente, les va a resultar muchísimo, relativamente muchísimo más barato ir a Brasil que a Uruguay, exactamente. ¿En cuánto tendría que estar el dólar? Y por lo menos en, 40, en un 10% más aproximadamente. ¿Un 10% más? O sea, ¿cuatro pesos más? Eh, cuatro pesos más. ¿En el eje de los 48 pesos? Debería estar por ahí para, digamos, competir en iguales condiciones, exactamente. ¿Y, ¿y por qué dices que la tendencia es a la baja, que va a seguir bajando hoy? Porque la política monetaria del Banco Central vino para quedarse y ya dio la primera señal esta semana, va a seguir manteniéndose y reforzándose y por consiguiente la contrapartida es que el dólar va a seguir bajando, como bajó en esta semana. Bien, y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el, el costo de UTE, ¿Sí? eh, ¿es, ¿es es posible que se pueda revertir esa tendencia, de no solamente de ser más caro, sino de que se mantenga dentro de ese nivel de costo? Yo te diría que no, Jorge, porque cuando se cambió la matriz energética con los con los molinos se dijo que eso iba a ser una de las variables más importantes para reducir los costos, sí. ¿eh? Cosa que no ocurrió. En la práctica no bajaron fuertemente, se ajustaban por debajo del del IPC, ¿verdad? Pero lejos estábamos de sentirlo en nuestros bolsillos. Hoy en día la matriz energética ya está. No hay este no hay grandes perspectivas de cambio. Y los últimos ajustes que ha tenido UTE han estado eh, en el en el nivel de la inflación. Quiere decir que daría la impresión de que no hay ninguna política tendiente a reducir este el precio de la tarifa. ¿Sabes cuál cuál es el costo que tiene la energía eléctrica el peso del Estado, o sea, en definitiva, qué plata o qué porcentaje de lo recaudado de UTE va destinado a, a, a, a costos este de mantenimiento del aparato estatal? Bueno, eh, UT es una de las empresas justo junto con Antel, no todos los años, pero es de las que más beneficios aportan a las rentas generales. No tengo el dato de cuál fue el del último año, pero es de la... justo ante, junto a Antel, o sea, no no no así. Eh, eh, junto a Antel son las dos que eh, entregan las utilidades o parte de sus utilidades a rentas generales, pero puedo buscarlo para tener la cifra estaría. más exacta y, y el miércoles te la te la comento. Estaría bueno, estaría bueno. Bien, Mauro Mandiburu, como siempre te agradezco tu aporte muy amable. Bueno, muchas gracias y buena semana para todos. Jorge. Lo mismo para ti. Chao. Chao. Frecuencia abierta.